fijar eso, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que ser la consulta nutricional es, es algo como una guía, como como si fuese ir al psicólogo, claro. porque de alguna manera hay gente que quiere venir un día o dos días y decir, bueno, no vengo más porque yo ya aprendí lo que tenía que aprender, pero oh, después no. tienen muchas recaídas en el medio claro. y vuelven a cero. Entonces el, el, la consulta sirve como esto, como una guía para compartir y para ver qué se puede hacer durante estos momentos de decaimiento o, o, o ver qué se está haciendo bien también para para gratificar eh, a la persona, eh, ¿no? Estimular ese, ese proceso, exacto, ¿no? Exacto, no vos me decías que muchas muchas consultas hoy te, te están llegando porque eh, eh, eh, se sienten inflamados, hay un los intestinos este, se irritan. Esto tiene que ver, porque todo todo lo que nos pasa en la vida es el estrés. Nosotros metemos todo por ese lado. Nos pasa algo, eh, no estamos pasando vuelta, estamos pasando vuelta, pero la alimentación tiene mucho que ver en eso, ¿no? Exacto, sí, sí. Primero hay, hay, hay que tratar lo que es la palabra estrés, ¿no? Porque... Uh -huh. Estrés generalmente siempre se relaciona con con algo laboral o porque te peleaste con alguna persona o ese tipo de cosas. Pero hay que saber que el estrés también viene por la actividad física. Yo cuando claro. voy a entrenar le estoy generando un estrés al cuerpo y si ese estrés es de la cantidad suficiente eh, le hace bien al cuerpo porque después vos lo superás y te adaptás. Claro. Con lo cual si un día salís a correr mil metros estresaste el cuerpo pero ya la próxima vez estás eh, preparado para correr un poquito más. Claro. Entonces te adaptas al estrés de manera progresiva, pero con una dosis justa de estrés. Ahora, si el estrés es muy grande, ahí lesionas al cuerpo. Por ejemplo, yo no corrí nunca y voy a salir a correr el lunes y corro 10 kilómetros. Lo más probable que no me pueda mover en 10 días claro. el estrés que le genera al cuerpo es terrible. Y lo mismo pasa con la comida. Si vos agarrás y, y, y comes comidas más sana, más natural, y todo el cuerpo va a estar bien. Ahora, si vos lo estresás con alcohol con chocolate con azúcar con harina de todo tipo y el cuerpo se empieza a estresar también y no es solamente el trabajo porque me peleé con alguien sino que estoy estresándolo por la ah. comida por el entrenamiento o por otras cosas que también afecta y suma a todo entonces eh, lo que lo que lo que puede llegar a pasar con, con estos síndromes de intestino irritable que es lo que lo que se habla mucho hoy en día es que Bueno, una vez que se estresa el intestino por la mala alimentación que llevamos, el intestino se vuelve permeable, como un colador. Ajá. Entonces empiezan a pasar sustancias que por ahí no tendrían que pasar en una situación normal. Es como tener una frontera porosa en un país. Bueno, claro. quizá parecida a la, que, a la que tenemos en Argentina. ¿no? Entonces empiezan a pasar cosas que no tendrían que pasar y eso empieza a inflamar al cuerpo. Entonces, esa inflamación se empieza a... Eh, se empieza a, a difundir por todo el cuerpo. Va a las articulaciones, claro. va a cualquier otro órgano. Entonces después vamos a tener dolores articulares, no vamos a sentir mal, mareado, falto de energía. Inclusive la persona va a tener diarrea o constipación también por alteración de lo que se llaman la microbiota intestinal, que son las bacterias que, que tenemos en los intestinos. ¿no? Ah. Entonces fíjate cómo todo va sumando. Y esto, el, el, el tema del, del intestino irritable... Eh, si bien tiene un factor de estrés, se soluciona eh, prácticamente con, con una buena alimentación y con eh, alimentos seleccionados específicamente porque hay una gama de alimentos que, que ayudan a mejorar o a curar eso. Por más que sea un síndrome, la palabra síndrome significa que no tiene cura, realmente tiene, tiene una mejora muy grande y uno puede hacer una vida normal, pero es cuestión de dar con el profesional adecuado y... y y no necesariamente se cura con medicamento no claro y eh, pensaba yo este martín que eh, yo soy un obsesivo de la medicina preventiva que me parece que es la, la mejor no no que o sea visitar el médico para que no te ocurran cosas a visitarlo después que tenés los síntomas y a veces eh, vos me, a veces me, me, me marcas y me aclarabas que, que, que la parte el azúcar por ejemplo no siempre piensan la grasa la grasa la grasa muchas veces pero eh, el, el azúcar es una de los eh, componente más complejos, incluso hasta para la salud de tus arterias, ¿no? Es una cuestión muy fuerte. Claro, sí, sí. Por eso por eso se suelen hacer eh, controles periódicos de, de glucemia para ver cómo está la, el azúcar en sangre, la glucosa, eh, para controlar que uno no progrese hacia una diabetes, ¿no? Porque claro. la, la diabetes ya de por sí es un estado más avanzado. Pero pero la glucemia en sí es un es un síntoma de la diabetes. No hay que confundirlo que no es la causa la diabetes, claro. sino que es un síntoma. Porque hay diferentes tipos de diabetes. Bueno, no, no, no la voy a explicar ahora en este momento, ¿no? Pero ya de por sí tener niveles altos de glucemia durante mucho tiempo en sangre es tóxico para las arterias porque las empieza a degradar. Es como que las empieza a lastimar. Que, bueno, como te comentaba antes, eh, un diabético, por ejemplo, empieza a perder la visión cuando tiene una, una glucemia mal controlada porque los capilares, los vasos sanguíneos de, de, de los ojos suelen ser muy delgados. Entonces el azúcar empieza a ser tóxico, los va degradando y la persona pierde la visión. Lo mismo pasa con el riñón. Entonces, muchas veces hay personas que no son diabéticas, pero suelen consumir mucha cantidad de azúcar mm. o de harina, en muchas cantidades, en, en, en comidas únicas, digamos, claro. no distribuido a lo largo del día. Entonces, suelen tener picos de glucemia, por más que no sean diabéticos. Y esto claro. va a ir deteriorando todos los vasos sanguíneos. A la vez que también se, se suma la hipertensión, ¿no? que es el otro factor que va a dañar los vasos sanguíneos claro. por lo tanto la prevención va a ser fundamental para para evitar esto inclusive la prevención le ahorra millones de dólares al Estado también porque, porque es mucho más económico que, que curar la que enfermedad curar, después, en y verdad. más si es una enfermedad crónica. Qué bárbaro, y, o sea que la, la dieta, eh, dieta entendida como como una alimentación responsable, no como ponerte a hacer dieta para bajar y llegar a una cuestión estética, eso me, me refiero cuando yo digo la, la dieta saludable, no el, el hecho de, de aprender a hacer una, una cosa diaria y naturalizarlo, ¿no? que eso, llegar a naturalizar la, el, el hábito alimentario es, es fundamental. Exacto, sí, yo eh, ahora en el consultorio estoy teniendo muchas consultas de chicos de alrededor de 20, 30 años que los veo como muy motivados claro. en, en todo ese tipo de cambios, entienden perfectamente la, las ideas y, y van muy bien. Después depende de la persona, depende de los hábitos que haya llevado, a veces cuesta más trabajarlo, pero... Pero hay hay como una intención de cambiar la, la alimentación de manera más temprana, por suerte, claro. y, y creo que, que se va a ir por mejor camino. Pero siempre, como te digo, hay que educar. Hay que claro. educar y, y enseñar a la gente que sea autónoma, que elija sus, sus alimentos en base a sus requerimientos, necesidades, pero no depender de un papel o de una hojita que te diga exactamente lo que tenés que comer, sino claro. aprender a comer aprender, uno... uno, ¿no? uno ¿Servirá eh, esa ley que hoy eh, está tan eh, en marcha? Y bueno, ayer mirábamos algunas noticias que está pronto a tratarse eh, en el Congreso del etiquetado, etiquetado frontal, como le llaman. O sea, si vos apre si aprendés, ¿eso te, te sirve? ¿Da, ¿Da algún resultado? ¿Has visto alguna experiencia más más allá de la Argentina? Sí, perfectamente. Eh a mí muchos muchos profesionales si me están escuchando me van a querer matar no pero yo no creo que, que el etiquetado sea una solución de por sí porque claro. hay un montón de alimentos que se venden que no son buenos para la salud y que no tienen etiqueta claro. o sea vos te vas a una panadería ¿algo tiene etiqueta? no, no, nada, no claro. nada tiene etiqueta vas a una carnicería, te compras chorizo, morcilla no está mal comer todas estas cosas que estoy diciendo sí, de sí, vez en sí. cuando y si está bien organizado pero nada tiene etiqueta de eso entonces Muchas veces se quiere eh, terminar con la obesidad poniéndole una etiqueta que diga alta en grasas a un producto que, como como puede ser, por ejemplo, un fruto seco le van a poner una etiqueta de alta en grasa. Sí, pero tiene un montón de nutrientes que son buenísimos para la salud y en cambio te ponen una Coca-Cola que, la Coca-Cola no tiene grasa, pero salta en azúcar y, bueno, la Coca-Cola va a ser baja en grasa. Ah. Entonces va a generar una confusión eso en la, en la sociedad, inclusive... Esto se usa en otros países hace mucho tiempo y no no logró conseguir nada. En ah. Chile se usa hace bastante bastante tiempo y Chile es el país con más obesidad de, de América e incluso por encima de Estados Unidos, obviamente eh, sacando la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Esto se la obesidad es dependiendo del el, el, la cantidad de habitantes, ¿no? Ah. Eh, y entonces para mí no va a dar mucho resultado, creo que, que es algo que hay gente que Está acostumbrada a los productos industriales y busca como una solución más fácil a todo, pero la realidad es que si uno come frutas, verduras, carne, frutos secos, huevos, eh, no necesita más que eso para vivir, lo, lo otro es es adicional. Bien, bueno, eh, simplemente nos gusta siempre charlar un ratito este con Martín para ver que un, que un cambio puede hacerse progresivo, que, que no todo debe ser un, un gran sacrificio o tan tremendo, porque si al final no me dejan comer nada. Todo se puede ir cambiando, buscando este readaptarse eh, y, y bueno, de hecho mmm, lograr lograr un cambio y cuidarse, porque en definitiva después es tu vida, bueno, cuando hoy, cuando tenés 20, 25 años hasta todo bien, cuando <risa> empiezan a acumularse los años, el cuerpo te va pasando factura, te dice, ah, ¿viste lo que comiste allá que no te importaba? Hoy me está afectando, ¿no? En definitiva tiene que ver con eso también. Claro, sí, sí, es fundamental eh, dar el paso y arrancar cuanto antes y, y tratar de, de cambiar los hábitos porque a futuro es cada vez peor y mucha gente por ahí dice, no, comer sano es caro. Primero que no es caro, y segundo, créeme que es mucho más barato comprar alimentos sanos que comprar medicaciones. No es cierto. Comprar es cierto. medicaciones es bastante más caro, y seguir tratamientos y pagar obras sociales cada vez más caras es, es, Seguro. es peor. Seguro que sí. Bueno, Betty, que es este paciente por acá, nos dicen, manda saludos a Martín, gran profesional. ¿eh? Eh, así que bueno, vos fíjate le digo a los oyentes, este acá están sus sus pacientes y lo quieren, ¿eh? no es que... Bueno, no Betty, es que lo odian después del proceso. Betty es un, es un ejemplo muy grande de, de superación, Ajá. muy grande, porque Betty, eh, no sé si va a querer que lo diga me va a matar, pero <risa> Betty es una persona no vidente, Ajá. que se cocina, hace todo, eh, obviamente le, le ayudan con las compras, pero ella cocina y hace todo sola. Y incluso maneja las porciones y todo sola. Y ella llegó al consultorio hace tres meses más o menos y... Y ya llevo bajando más de 10 kilos. Bueno. Eh, así que, que es un ejemplo de superación y se puso un objetivo. Yo lo único que hice es enseñarle a comer y, y la verdad que va muy bien. Va muy bien, creo que la semana que viene... No sé si esto la semana que viene tiene consulta Así que, ah, que la felicito por, por sus logros Bueno y Soledad que dice saludos para el doc Y es así educar Empezar a cambiar la cabeza Para un cambio responsable Elegir productos y cambiar la alimentación Así que bueno este sí, Saludos para Soledad también Soledad. Que Soledad viene excelente también. Bien, bueno. mucho progreso. Hacen los deberes sí, sí, sí. qué lindo porque además es una motivación no este el, el progreso El después ver los resultados Porque no solo ver el resultado estético Si sino en, en la salud como vos marcás ¿no? y eso te va te va marcando y en algún momento si lo que vos decías por ahí los primeros 10 días, los primeros 28 días como arcabas, generan alguna situación más estresante eh, para encaminarte, ¿no? Pero luego que uno va redescubriendo, reseteando, reformateándose, este evidentemente los resultados son positivos, pero además el, el sacrificio no, no es tal, ¿eh? sino que uno se va adaptando y después comprende que puede disfrutar de todo cuidándose, ¿no? Exacto, mm. esa, esa es la palabra que vos dijiste, adaptación. Mm. Adaptación es, es algo fundamental para para todo el progreso, y no creer que el primer día ya voy a conseguir todo, sino bueno. que darle tiempo, ir progresivo, no porque el fin de semana comí una pizza con una cerveza, ya arrancar mal y decir ya tiré todo lo que hice, sino que ir de manera progresiva tranquilo y, y, y saber que se puede mejorar y progresar de a poco. Ni hablar. Bien, este Martín uh, siempre te encuentran en las redes sociales como lic.martingancedo con c, lic de licenciado, eh lic.martingancedo, ahí lo, lo encuentran en Instagram, por si quieren hacer alguna consulta, preguntar. Tiene 12000 seguidores. Tengan paciencia, <risa> tengan paciencia porque probablemente le llegue este varias consultas. Y si no este bueno hay un número de whatsapp eh, eh, está aquí mira en cerquita de la radio perito sobre la calle este bolívar por si quieren consultarlo este tomar un turno y comenzar a, a, a bueno a, a cambiar un poco los hábitos y a cuidarse que es lo más importante desde ahí mismo se puede sacar el turno verdad desde sí, la... Sí, desde la página ahí está el, un link que es directo de turno sino en la parte que dice contactos también va a estar el, el whatsapp del consultorio que pueden mandar mensajes de ahí Bien, eh que yo quiero llegar hasta el número por si sí. eh, se los quiero anotar porque yo sé que Martín nunca se lo acuerda. <risa> yo no me lo acuerdo, pero eh, y no sé por qué hoy el teléfono no quiere no me quiere llevar hasta hasta el número como para este, bueno, si para me... hacerlo rápidamente. Si me bueno. agarra, ya te digo. no me deja, no me deja. Porque eh... como tengo el celular particular y el del consultorio eh, siempre eh. me lo Claro, y yo este, tenemos tenemos los números acá, pero bueno, eh, mientras tanto repaso otra vez, entonces leak punto Martín Gancedo, allí lo van a encontrar en, en, en Instagram, donde además está bueno seguirlo porque va poniendo consejos, va tirando, me vas a acordar del programa de Discovery que va rompiendo algunos mitos también de cosas, de falsos mitos o de falsas verdades que muchas veces nos han este incorporado, nos han este inoculado, digamos, de alguna manera y, y realmente no están así creyéndonos que en, por ahí nos este, nos cuidamos con algunas cosas que realmente no Y el número es el eh, 11-24-97-0766. 11-24-97-0766. Seguilo en, en Instagram como lig.martingancedo o no sé cualquier cosa, no escribís a nosotros y te pasamos el, el número si quieres consultarlo luego este a Martín. Eh, Martín, gracias como siempre por este ratito. ¿eh? Muchas gracias para vos y para toda la radio. Un saludo. Bueno, licenciado Martín Gancedo, entonces, que siempre nos aporta ¿eh? algún consejo, nos va, este, digamos, direccionando, ¿eh? es eh, licenciado en nutrición, máster en nutrición deportiva de la Universidad de Barcelona, profe de educación física, así que puede combinar todo para que vos este, puedas cuidarte de verdad. ¿eh?